Buen día, ¿cómo están? Queremos saludar a toda la audiencia, invitarlos, mostrarles dónde va a ser este primer gran evento que, que estamos organizando este año desde la Cámara de Comercio, desde el Servicio de Empleo AMIA. Estamos haciendo un esfuerzo interinstitucional muy grande. Van a estar participando cerca de 40 empresas e instituciones educativas contando un poco su oferta. Por un lado, desde lo educativo, las capacitaciones, los cursos, las carreras que tienen disponibles para las personas que quieren mejorar sus oportunidades. Oportunidades. Y también van a haber empresas locales que nos cuenten cuáles son、eh, esos empleos a los que se puede acceder con ellas, qué tipo de formación se necesita para trabajar con ellos. También vamos a estar、eh, compartiendo una serie de charlas. Aquí al ladito se va a montar una carpa grande para que puedan、eh, compartir con algunos especialistas tips, consejos básicos para las herramientas necesarias para buscar trabajo. Y en ese sentido, bueno, quiero darle también la. La participación a Ramiro Figueroa, que hoy nos acompaña desde la Universidad de Río Negro, que es una de las entidades que van a estar、eh, aquí participando de la expo, porque bueno este, tanto este, la Universidad de Río Negro como la Universidad del c o m a h u e y los principales centros educativos de la ciudad van a estar presentes y fueron los que primero levantaron la mano y dijeron: Sí, esto hay que hacerlo. Así que, bueno, un poco en, en gratitud también hacia eso y invitándolos a que nos cuenten qué es lo que va a haber, porque está la u n i a c á Este, es que lo invitamos también hoy. Bárbaro, buenos días. Ramiro, ¿cómo estás? Bueno,、eh, la verdad que es súper importante también que la universidad、eh, esté en, este, en, este, en esta expo, ¿no? Sí, sí, claramente es importante. Es importante que participemos en cuanto evento haya y acompañar las distintas iniciativas que hay en, en, en distintos ambientes de la sociedad.、Eh, nosotros. Particularmente, vamos a estar participando con un STAN, d con, con las distintas carreras, con directores y, y docentes que se están sumando.、Eh, además de mostrar la oferta académica que tenemos, la idea es poder、eh, hablar sobre el programa de vinculación que tiene la universidad con distintas empresas, con、eh, distintas pymes con las que venimos trabajando, como también con los gobiernos municipales y, y provinciales. Así que bueno,、eh, les recordamos entonces:、eh, la expo se va a estar realizando aquí mismo en el Galo Martínez este jueves a partir de las 9 de la mañana.、Eh, recién nos comentabas que van a poner también, aparte del espacio grande que tiene el Galo, para quienes los conocen, van a estar los e están ahí. ahí. Y al lado va a haber una globa donde se van a estar realizando、eh, charlas. Es así. Es así、eh, durante todo el día, son charlas cortas de media hora, 40 minutos, en donde van a poder tener、eh, la visión desde distintas especialidades de aspectos para la búsqueda del trabajo. Tanto sea por、eh, cómo manejarse en una entrevista, qué pueden encontrar en el servicio de empleo local, qué pueden、eh, hacer cuando les toca hacer un psicotécnico, cómo、eh, ordenarse y、eh, organizarse una estrategia para buscar empleo.、Eh, distintas experiencias que por ahí、eh, algunas entidades educativas o de la comunidad están d e s a r n d o Teniendo en cuanto a、eh, pasantías y prácticas, por ejemplo, y cómo eso、eh, ayuda en la、eh, posibilidad de tener un mejor empleo cuando empezas a buscar trabajo. Bien, bueno,、eh, por, suerte, por supuesto, adentro de, del establecimiento aquí van a estar、eh, los distintos e s t a n para que también se acerquen y conozcan un poco más de las empresas y de todas las entidades que están formando parte de esta expo. Exacto, como mencionó Ramiro, las entidades educativas van a traer su oferta este, académica, hay también、eh, centros de formación en oficios,、eh, hay distintos、eh, actores locales que. Potencian y posibilitan la inserción laboral desde el, desde el ámbito público, como es el Ministerio de Trabajo, las oficinas de empleo de Vietma y de Patagones, justamente porque este es un evento para la comarca. n o Somos t r o o s s una gran ciudad entre las dos ciudades, así que están invitados tanto a las personas que viven en Vietma como en Patagones. Y dentro de los están también, como decíamos hoy, hay empresas locales que van a estar、eh, disponiendo sus、eh, ofertas laborales. Y si, si no tuvieran búsquedas activas en el momento, si、sí、las formas. De contactarlos y las maneras en las cuales pueden acercar un currículum, qué tipo de empleos pueden acceder en esas empresas. Bien, bueno, entonces recordamos y extendemos la invitación, la importancia que tiene de que también sea un evento、eh, libre y gratuito. Exacto, la asistencia absolutamente abierta, libre, gratuita. Vamos a tener también un buffet con algunas cosas para compartir. Van a haber sorteos para algunas actividades este, de capacitación que tenemos en la cámara. Así que súper、eh, contentos de que vengan. Los invitamos a participar. Acérquense, hay un rango horario muy amplio. Así que el que trabaja o estudia en un turno puede venir en el otro. También invitamos a, a los colegios secundarios a los quinto a ñ o para que puedan eh, recorrer eh, Justamente estas opciones es un momento de la vida en el que uno decide muchas cosas, así que está buenísimo que, que se puedan acercar. Bien, les agradecemos muchísimo por esta comunicación.、Eh, queda abierta, por supuesto, la invitación este próximo jueves, aquí mismo donde nos encontramos, y、si、es que nos están viendo a través de En TV. Si nos están escuchando, es、eh, el Gimnasio Galo Martínez, ubicado en Bulevar i t u s e n g ó Y calle Güemes.、Eh, va a haber un montón de stands. Es abierto, libre, gratuito. Se pueden acercar jueves 14 de septiembre a partir de las 9 de la mañana y durante todo el día, más o menos hasta las 5. Hasta ¿no? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde, Bárbara. Hasta las 7 de la tarde, entonces realmente es un amplio horario para poder a c e r c a r Eh, pasen la voz, es importante, está buenísimo que se generen estos, estos espacios.、Eh, así que bueno, queda abierta la invitación. Lo vieron, lo escucharon aquí por Radio Encuentro y por NTV. Volvemos a estudiar.